mi en casa episodio 355 muy buenas ahora mismo te paso ya con el audio de este episodio 355 pero me gustaría avisarte de que es el audio de un análisis en vídeo de 12 tipos diferentes de, de calzado minimalista pero Con lo cual, por si ves que faltan detalles, que obviamente faltarán y se perderán de pasar de vídeo a audio, te invito a que te pases por mi mijimencasa.com en la pestaña podcast, busques este episodio 355 y veas el vídeo tranquilamente para poder ver así cada, cada tipo de zapatilla. Además, en ese episodio, debajo del vídeo, encontrarás los códigos de descuento a los que hago referencia y además un esquema en el que tendrás cada minuto y cada segundo de cuando hablo de cada tipo de zapatilla por si quieres ir a un tipo de zapatilla de calzado concreto Así que lo dicho, te dejo con el audio, pero te invito a que veas el vídeo Muchas gracias Muy buenas, bienvenidos Hoy voy a analizar 12 tipos de calzado Desde lo más minimalista, unas subaraches que podemos hacer nosotros mismos pasando por otras subaraches pequeñas que nos venden los típicos five fingers, calzados más de vestir, zapatillas de trail, bien, más de vestir, botas hasta diferentes tipos de botas minimalistas, son todos los calzados minimalistas, 11 y uno de ellos el número 12 es una bota ya de montaña que no es minimalista porque necesitamos más protección, pero sí que es ancha y que si estás acostumbrado a un tipo de calzado minimalista, pues no va a ser no va a ser incómodo. Bien, vamos a ir uno por uno viendo eh, los diferentes calzados. Son zapatillas u araches que yo he utilizado durante durante bastante tiempo. Os voy a dar mi punto de vista en puntos a favor, en contra. En cuanto a talla, os dejo en la, en la web, buscáis buscáismijimencasa.com355, si es que estás escuchándolo desde el podcast. Y bueno, ahí haré una especie de esquema por si quieres ir directamente, yo que sé, a la Saguaro, eh, ¿dónde está? Pues vas directamente al minuto y os dejo el enlace a, a Amazon o a la página en la, que, en la que se venda. Vamos a hablar un poco más o menos de precios a día de hoy en, en noviembre, que ya sabéis que esto puede variar, pero bueno, todo este tipo de calzado está disponible para poder comprar. Bien, vamos a ver también las tallas y si hay código de descuento pues también lo voy a mencionar que podéis acceder ahí a, a él, ¿vale? A unos pequeños descuentos. Bien, mi pie, vamos a empezar por ahí, eh, mide 27 centímetros. Esto se hace, si queréis medirlo, para el tema de tallas, que es un poco complicado, ¿no? Si nunca hemos comprado una marca concreta, bueno, pues para ello apoyamos el talón del pie descalzo, ¿vale? No voy a sacar el pie ahora. El talón contra la pared, bien apoyado en el suelo, bien plano en el suelo y en la en el dedo de adelante que nos toque, lo suyo sería que colocáramos un libro, ¿vale? Pues desde la pared hasta el libro medimos esa distancia, ¿vale? Y sería pues, la longitud de nuestro pie. Vamos a tener un pie más largo que otro, unos milímetros. Pero bueno, por darnos una idea, mi pie son 27 centímetros. Y os voy a ir diciendo qué talla utilizo también de cada uno de ellos para que podáis haceros una idea, ni mucho menos exacta. Pero bueno, por tener un poco algo de idea en este aspecto. Bien, vamos a empezar. Bueno, las primeras... El primer calzado, lo más minimalista que pues, podéis hacer... Son unas ubaraches, con el curso de fabricación de ubaraches lo tenéis en, en la web, os dejo también el enlace. Simplemente es una plancha Vibram, que en este caso veis que está mal colocada porque son longitudinales a la marcha en vez de transversales, que si vamos por una pared lateral sí que nos va a agarrar, pero ya os digo que era por aprovechar un trozo de plancha y el pie derecho lo tengo así y el izquierdo de otra manera para que veáis. Bueno, ya veis que tiene cierto desgaste. A ver, esto es lo más barato, lo más ligero... Podríamos decir, es un poco rollete en, en cuanto a ajustar, yo ahora mismo estoy corriendo con estas. Es doble capa, es unos de cinco, son dos de 5 milímetros puestas juntas, pero la verdad que es muy cómodo. Se va rompiendo la, el cordón, como os cuento en el curso de fabricación de ugaraches. Sí que es interesante, ahora una cosa que estoy haciendo nueva, cuando se rompe, eh, saco uno y otro y hago un nudo al final de cada uno. Bueno, ya veis que este está casi roto, pero bueno, que esto aguanta... Pues hasta que te aburres, ¿no? Son más cutrecillas, pero bueno, es una opción para probar. También el tema del ajuste es un poco más rollete. Pero bueno, oye, la primera opción y la más básica. Vamos a ir viendo varias. Primera opción. Segunda, eh, os podéis comprar las las baraches, las sandalias ya hechas. este Yo las primeras que utilicé fueron pies sucios. Luego me pasé a, a Enix, eran más económicas. Tenéis un montón de modelos. Os dejo el enlace también a, a Enix. Código de descuento también tenéis de Enix de... Os lo voy a decir así ya sobre la marcha, del 10%, poniendo mi gym en casa. hoy está bastante bien. Enix Raw. Estas son como las, sobre el papel, las URHs que más pueden molar del mundo. Porque es suelada de neumático, pero encima es muy finita. Creo que ronda los 3 milímetros, creo que no llega a los 5, como podéis ver ahí. Es una gozada en cuanto a agarre. Eh, dureza, esto es o sea, esto no lo rompe ni ni aposta. Una, una salvajada. Además el nudo está escondido, como veis ahí... ¿Qué pasa? ¿Cuál es la contra? Que pesan mucho. A ver, no pesa mucho, pero ¿qué hace? Que al pesar tanto, entre comillas, vale hablando de un calzado minimalista, cuando vamos andando corriendo, el pie se deslice la sandalia. Digamos que esto, el, los atalajes, no sujetan bien el pie. Si lo sujetan bien, pero si vas cuesta abajo, se mueve, es súper engorro. Yo estaba encantado cuando me las compré. Digo, oh, este va a ser el calzado definitivo. Y se mueven mucho, es una lata. De hecho las uso poco, prefiero mucho más estas, porque al pesar menos, el atado, fijaos que es mucho más cutre, sujeta mejor el pie. Y estas, al pesar más, creo que pesaban casi el doble, pues la verdad que es un incordio y se mueven bastante. Yo no consigo hacer, no he conseguido hacerme bien a ellas, pero es una opción que esto es prácticamente infinito. Esto para que se rompa tienen que pasar años, ¿vale? Lo que suele romper es esto, el nudo delante, como estaco escondido, pues la verdad que... Va, aguantan un montón estas las tenéis en Enix por lo voy diciendo el precio de ahora, esto ya sabes que esas cosas de internet van variando, ¿vale? pero por haceros una idea de cuánto están están ahora mismo en 39,50 más gastos de envío con lo del código, pues oye ahí os sale más o menos pues a ese precio ¿vale? venga, siguientes zapatillas las Five Fingers, estas son las míticas de toda la vida, estas tendrán como 4 o 5 años, están destrozadas o sea, vais a ver calzado destrozado que dirás bueno, este hombre ¿cómo tiene esto? bueno pues mirad cómo están estas tiene aquí casi un agujero ya que se ve la suela esto es, fíjate fíjate cómo están, ¿no? bueno, pues esto están está en tirar prácticamente han sido recosidas millones de veces por aquí porque donde se rompen el punto débil de las huaraches o sea, perdón de las five fingers para mí es entre los dedos hay gente que tiene el dedo más gordo yo no lo tengo especialmente gordo y digamos que lo revienta mira, que está rajado aquí lo podéis ver que han sido cosidas un montón de veces pero una si ¿veis? ahí está rajado esto es patirar ya digo, directamente pero así lo veis Eh, ¿qué pasa? Eh, ¿cuándo se raja esto? a ver, se puede rajar porque tengas el, el dedo muy gordo, pero se raja cuando tú vas caminando y te sales del camino, campo a través y hay algo de hierba, ¿qué pasa? que la hierba cuando pisas se mete entre las entre los dedos y va rasgando va cortando la tela de entre los dedos, con lo cual hace pues que se vaya rompiendo, o sea, esto un día que te salgas del camino y no sea hierba verde fresquita que sea un poquito dura, sin ser un, muy dura no las hemos cargado ¿Vale? es la, el, lo, lo malo que tienen el desgaste uh, duran un montón aquí veis que ya se ve el este un poco desgastado pero vamos, ya casi no llevo protección están súper finas son súper cómodas es un calzado que me gusta mucho depende mucho de cómo sea vuestro pie la longitud de vuestro pie para, um, o sea, longitud me refiero y la forma si tienes el dedo más largo que otro a lo mejor no te vale, es muy personal tenéis que probarlas en cuanto a talla Yo en en Five Fingers uso la 43, ¿vale? 43. No lo he dicho. En la Senix he utilizado la he usado la talla en la Senix Roll la talla Disculpadme, la talla 10. En la en la Raw. En las Senix normales con sola vibra aunque no pesa tanto, utilizo la talla 9. O sea, aquí me gusta que me sobre un poco y si no que quede más justo porque no me gusta que eso un poquito que sobra chanclés, ¿vale? Esto es muy personal. o Otro detalle importante, que si estáis entre dos zapatillas o tal, miréis muy bien cómo es el tema de la devolución, del cambio de talla, porque es algo muy personal. Yo, de hecho, a veces compro dos tallas directamente, las pruebo y me quedo con lo que más me convence, porque al final no hay cosa peor que estar con un zapato que te gusta un calzado, pero que está un poco grande, un poco pequeño. ¿no? Entonces, esto es muy personal y... A veces cuesta un poco fallar, pero que, creo que merece la pena para luego estar contentos con el calzado que, que estamos llevando, ¿vale? Entonces, las Enix rota Rotaya 10 porque me gusta que sobre un poquito. Fijaos que es 28,2 sobre el papel la, la esta. En cambio, con las cuando eso la vibra, hablo de Enix, pues me gusta un poco más pequeña porque sí que, como que te ve, ves coge la forma y se te recoge más en el pie, cosa que el material de neumático no, no lo hace, ¿vale? Five fingers mi caso talla 43 eh, este modelo es el ELX o lo dejo en el enlace a amazon vamos a ver en cuánto están ahora mismo que ya veis que esto va variando eh, a ver enlace a amazon suelen puedes comprarlas hasta por 50 euros hay veces que bajan más y tal ahora mismo están entre 63 y 76 esto varía un poco como le da la gana vale 50 60 euros está muy bien entonces bueno Yo los tengo ahí, a veces cuando baja, pues... Si es este caso, que están destrozadas, pues compro. Siguiente modelo. Este sería el siguiente de Five Fingers. Este se llama Evo. K-S-O, -K Evo. Es igual que el otro, prácticamente igual. Pero lleva un cordón. Esto hace pues que cuando vas por la calle, pues te mire un poco menos la gente. Pero cuando ves los dedillos, pues también te siguen mirando, ¿vale? El llevar cordón parece un poco más calzado. Es muy parecido, un poquito más más grueso aquí sobre todo a mí yo me rozo alguna vez aquí aquí en la parte de atrás y también me roza un poco este tipo de las costuras estas que lleva bueno pues no lleva costuras pero como ya cambia aquí y está abierto no es como aquí pues a mí me arroza ha hay alguna vez, entonces prefiero estas a estas este es un poquito más de protección también están más nuevas con lo cual nos protege más pero sería el siguiente el siguiente modelo también talla 43 y las KS ese huevo están más o menos ...como las otras, vale, parecido... ...mira, aquí pone... ...entre 66 euros... ...más o menos, vale... O sea, ...más o menos están como las otras... ...vale, siguiente... ...siguiente calzado... ...vale, Saguaro... o hasta ...es un muy bueno... ...este, para mí es el campeón... ...calidad-precio... ...son zapatillas... ...bueno, hecho en China como todo... ...menos las Enis, que son hechas en España... ...de lo que hemos visto hasta ahora... ...tienen bastante protección... ...está todo con un poquillo de barro... ...vale, protege bastante... Tiene una plantilla que si no queréis tanta protección la podéis quitar. Aunque haya bastante piedra. Mira, esta ya está bastante sucias y castigadas pero amortigua bastante. Está bastante bien acabado por dentro, con lo cual no nos molesta a la hora de llevarlas sin nada. Incluso sin calcetines. Yo las sé llevo con calcetines y sin calcetines. No huelen demasiado, ¿vale? Cuando tomas unas zapatillas sin calcetines, pues eso empieza a cantar de forma a veces preocupante. Pero en este caso no huelen mucho. No digo que no huelan, ¿vale? Pero que si un día te las pones sin calcetines, pues tampoco... ...o le huelen demasiado... ...bastante bien rematadas... ...me gustan mucho... ...es un... ...el upper que se dice... ...la parte textil... ...es como... ...elástica... ...y... ...se abre un poquito el pie... ...a ver... ...esto es ya siendo muy fino... ...vale... ...pero... ...son cómodas... ...a mí me gustaría... Un, ...una cosa un poco más fuerte de aquí... ...que es bastante grueso... ...pero como es... ...flexible... ...pues da un poco sensación de escarpín... ...pero... ...para mí... ...me parecen una maravilla... ...en cuanto a calidad-precio... ...el precio en Amazon... ...es el siguiente, lo voy a decir ahora mismo como están... ...están entre 25, 30 y pico euros... ...ahora mismo hoy están a 32... ...tenéis un porrón de colores... ...y creo que si queréis un trazado minimalista barato... ...ahora que ya estamos en noviembre... ...pues llega el fresquito y... ...cuando publico esto... ...y queréis algo recogido... Mmm, ...primera opción... ...me parecen geniales, ¿vale? Ya os digo, parece un poco... ...tiene un poco pinta de scarpin... ...pero bueno, tampoco es exagerado... ...otra cosa... Eh, dio la casualidad, bueno yo las compré en Amazon por poder devolverlo y tal pero si miráis en el Aliexpress no soy mucho de comprar en los chinos no, no sé, me gusta comprar más local pero al final lo de Amazon viene de ahí con lo cual es un poco bueno salvo que os vayáis a marcas españolas que ahora veremos también alguna o de vuestro país de origen, vale si, es, si soy de Latinoamérica pues las... voy a contar la anécdota les dejé encima del coche en una excursión al, al meterme en el coche que me metí descalzo porque estaban mojadas Y bueno, ahí se quedaron en el techo y luego ya no las pude encontrar, ¿no? Y como ya sabía mi talla, pues las, las cogí en Aliexpress, creo que por 18 euros o 15 euros, ¿vale? Y es exactamente el mismo modelo que el que encontráis en Amazon. De los más vendidos que había en Aliexpress pone Saguaro y es este, es exactamente el mismo. Con lo cual, no hay ningún tipo de diferencia más allá de la facilidad a la hora de la talla. Así que igual, quizá, si os merece la pena... De hecho, yo de este modelo compré la 42 y la 43, la 43 me está un pelín grande... Si voy con calcetín fino sin calcetín... ...en la 42 me queda muy justa... ...tengo un pie más grande que otro... ...con lo cual al final elegí 43... ...vale, tema de talla también... ...bien, siguiente zapatilla... ...vamos de menos protección a más protección... ...ahora, esta es más tipo... Mmm, ...de vestir, no para no para hacer deporte... ...son las mínimas, ya las vi en la web... ...las analizamos en el podcast... ...es un textil más duro... Eh, ...aquí puedo hacer algo de roce... ...yo tuve aquí un problemilla en esta parte de aquí... ...la suela es bastante dura, lo que pasa que va por fuera como rematado el borde de fuera con la suela y aquí se metía alguna china y se abría un poquito. A ver, no no da mayor problema, simplemente al estético, perdón, al estético si lo si lo sueles mirar, o sea, lo ves y parece que si le das la vuelta parece que se abre un poco ahí, pero realmente a la hora de funcionar las zapatillas van van perfectas. Hechas en España, ahora están más baratas, las tenéis por enlace a Minimax, lo dejo todo ahí la, abajo del del vídeo. Ahora mismo las tenemos por 47,90, tenéis opciones de tallas y demás, y además tenéis los, creo que eran 5 euros de descuento, lo digo ahora mismo, 5 euros de descuento con lo de, con, el, con el código MiGym en casa, con lo cual, oye, mira, pues puede ser una opción, ¿vale? Venga, siguiente, les digo, ¿estas para hacer deporte? No, me parecen demasiado vastas ¿vale? Para salir, perfecto, que además se ve que es un material que aguanta, pero para hacer deporte igual no es el calzado ideal en este sentido. ...siguientes zapatillas... ...Frit Connect 2... ...estas las hemos visto en el podcast... ...es pues como el... ...como la alternativa a las Merle Trail Glove famosas... ...bien, Frit Connect... ...Frit Connect con dos enes, dos... ...están genial... ...la suela aguanta bastante... ...está ya está algo desgastada... ...protege un montón... ...tiene la sandalia que la puedes... ...perdón, la plantilla que la puedes sacar también... ...por pues si no queremos tanta protección... El atado, la parte superior... Ahí me ha aguantado bien... Ha habido modelos... Mi, mi pareja, por ejemplo... Tiene una... Si no le ha... Se le ha roto por aquí... Pero igual que las Merrell Trail Glove... Con lo cual tampoco hay gran diferencia... Aquí... Lo analicé en su día en el podcast... No sé si lo veis... Tiene un pequeño... Ahí se abre un poco... Me vinieron así... Me, la marca se ofreció a... a darme pegamento... A cambiarme las Y dije... La, si no va más... Pues tampoco voy a estar aquí... Liando que me mandéis cosas... No ha ido a más... Con lo cual... Imagino que fuera solo este modelo Esta unidad en concreto Y no haya mayores Muy contento con ellas, muy mulliditas Muy cómodas a la hora de calzarlas Anchas en la horma vale El, Hace un poco así hacia arriba Que eso, no sé, no, igual no me gusta mucho Pero bueno, es cuestión de personal Muy cómodas para correr Os digo que perfectas Y para vestir también Es una cosa bastante interesante Precio a ver, la tienda Frit las tenemos... Ahora mismo, la tienda Frit está en, en Inglaterra. Este sale por 72 euros más gastos de envío. Tenéis código de descuento con ellos de, del 15% con sergio c 8 g Tenéis ahí los códigos de descuento para que no tengáis que hacer ahí mucha memoria. 15%. Oye, un código bastante interesante que con eso al menos pues os pagáis los gastos de envío. El tema de devolución en esta marca... ...en la marca Frit inglesa... tiene ...lo podéis mandar a... ...tiene un como una oficina en España... ...y os mandan las otras... ...yo tuve un problema de talla... ...y la verdad que está bastante conseguido... ...no es Amazon que vienen ahí y tal gratis... ...pero bastante conseguido... ...vale, si os interesa meteros en la web y lo, y lo veis... ...tampoco voy a decir las condiciones de cada marca... ...porque si no pues nos vamos demasiado... ...talla 44... ...un pelín amplias... ...no sé si hubiera cogido la 43... ...vale, talla 44 las mínimas no os he dicho la talla 42, fijaos lo que varía y las aguaros sí que lo había dicho 43 un palín amplias también, ¿vale? Pero la 42 ya era menos. Eh, abajo en el vídeo también, debajo del vídeo también os dejo la talla que utilizo de cada una, ¿vale? Siguiente, Primal 2 de Lems. Estas tienen ya bastantes años, han aguantado, son como de vestir, no sé, yo incluso a correr, pero tampoco lo he subido para correr. ...tiene mucha protección, en que están gastadas, la suela aguanta carros y carretas. Muy cómodas, muy resistentes, la parte superior está perfecta. Estas vienen de Estados Unidos, muy cómodas, muy flexibles. La verdad que están genial también, ¿eh? o sea, una buena elección. Son carillas, las las primas 2, voy a decir lo que cuestan, son bastante caras. Están como en torno a 100 100€ y bueno, un poquillo, un poco carillo, ¿vale? Luego tienes que sumar los gastos de envío, con lo cual, bueno, ahí las tenéis. Como opción van sacando esta gente de Lensmask. Pero bueno, están bastante bastante interesantes. Os digo el precio. prima 2. Ahora mismo están en 105 dólares. Al euro bajar algo, pero bastante pasta para ser unas zapatillas. ¿Vale? Bien. Las míticas. Merrill Trey Glove. que no ha oído hablar de ellas? que no ha tenido unas? ¿vale? Este es el típico calzado por excelencia para correr minimalista. Ahí ves la suela gigante. Trey Glove, las Pace Glove, las Vapor Glove no me gustan, porque la suela pff, no me gusta nada, protege poquísimo, y no soy yo de llevar mucha protección, pero no me gusta nada. Trey Glove sí que protege, lleva aquí. Este es el modelo 4, os dejo el enlace a, a Amazon para que lo veáis, ya está el modelo 5, van variando, el modelo 4 está disparado por más 100 100€, lo ponen ahí yo que sé, por, por poner los 5 está mucho más barato, podéis encontrarlas... 50, 60 euros, a veces lo más barato en Amazon, va variando. Si lo encontré por otro sitio, genial. Bien, ¿qué le pasa a estas zapatillas? Pues que para mí son estrechas, son muy estrechas, muy incómodas. De hecho, el otro día me las puse para para ir en una zona de muchas piedras, yo voy variando, voy con las ugaraches, voy un poco como según me da cada día, y acabé con ampollas, pequeñas ampollas entre los entre un dedo y otro, ¿no? Del pie, una cosa, una rozadura, una pequeña ampolla que tampoco fue a mayores, pero para que veis que es estrecha. Yo tengo el pie bastante ancho... Tienes el pie estrecho, puede ser buena protección. Sujeta bien aquí, en la zona de... Parte de arriba del empeine. Pero claro, a costa de llevar el pie más comprimido. A mí no me gustan. Yo aquí llevo la talla 44. Y me está grande. Pero porque si me cojo la 43, 43 y medio creo que tiene medias tallas. Ya es imposible, voy sufriendo. Entonces, eh, me queda grande de largo, pero me queda estrecha de... En anchura. Ya os digo, una opción muy barata bastante resistente, pero mmm, no me gusta, o sea, prefiero, me quedaría con algo barato con las Saguaro, y luego ya si sí veo que llevo algo minimalista y me gusta, pues unas Five Fingers, o yo que sé ya, unas Fritos, o, o lo que queráis, aparte de Guaraches, pero a mí personalmente no me gusta, son las que tiene todo el mundo, de para correr y minimalista, pero ya os digo que no me, no me gusta mucho. El tema del puente está bastante elevado, cuando te las pones sí que se nota que, va un poco subido, pero bueno, tampoco es demasiado molesto. Pero también es un característico de esta zapatilla. La parte superior lleva los cordones flexibles. Bueno, no sé. A mí es que, ya os digo, la tengo un poco de manía. Sí que es muy resistente. Digo, ojo, si esta gente eh, la hicieran con el puente un poquito más plano y más ancha, o un modelo más ancho, serían las zapatillas perfectas por excelencia, por precio y tal. Pero, ya os digo, muy estrechas para mi gusto. Pasamos ya con las botas. Quedan ya tres modelos solo. Boulder Boots de Lems. Estas les he puesto yo unos cordones de paracord. Son muy chulas, son muy de vestir, minimalistas, flexibles, todas estas cosas muy bonitas, fijaos aquí de cuadritos y tal. Eh, no son impermeables para andar por el monte y eso... A ver, puedes andar con cualquier cosa, pero no es lo suyo. Rozan un poquito la parte de atrás del talón que no se ve, pero rozan a mí normalmente me rozan bastante atrás. Estas uso talla Boulder Boot, talla 44 también como todas las de las de Lems, os invito a meteros en la página porque a veces que la misma marca dependiendo del modelo te dice unas medidas para un para una zapatilla que para otra, o sea, para un modelo que para otro. Eh, os voy a enseñar Voy a decir la, el precio que está, pues si las zapatillas estaban a 100, imaginaros, ¿no? Estas las botas estarán bastante más más caras. Ahora ha sacado los de Lems sí que han sacado la esta bota impermeable de cuero y tal que está muy chula, pero os voy a decir, os voy a decir una que me gusta más que las voy a enseñar, ¿vale? Boulder Boots, pues tenéis las estas que estáis viendo aquí 125 dólares Y en cuero eh, 135, un poquito más 150, vale, va variando un poco vale, Tenéis ahí diferentes diferentes modelos El enlace abajo, como siempre eh, Ya os digo, están bien, son flexibles Son anchitas eh, Son planas, la suela es resistente Pero mmm, es más más Si sí, metéis en la página lo vais a ver Lems LMS -E Es más pues tipo calzado de vestir bestia ¿no? o Salen las fotos por ahí, por la montaña Pero le falta como esa no sé, se ha acabado fino para ir por el monte, no sé si me estoy explicando bien, estas sí que me gustan como bota minimalista sería mi elección Las Frit muddy, muddy. se escribe M-U-D-E-E -E. flexibles buena suela, con dibujo estas Las Frit tienen toda la misma suela prácticamente vale eh, esta genial, es calentita fijaos, es mullida es cómoda, me encanta calle a 44, me está un Lining grande, no sé si la 43 igual era Demasiado, igual que lo decía aquí, ¿vale? Estoy un poco entre dos tallas eh, Impermeable, abrigada Es cuero, o sea, es cuero sintético No es cuero animal El fallo que le veo yo a esta zapatilla, perdona a esta bota En la parte de la De la lengüeta esta Con la parte de arriba, esto no cierra Esto en muchas botas cierra, entonces Si te metes en un río o pisas un charco o lo que sea Pues siempre me impremiable hasta aquí, pero aquí solo siempre me impremiable Hasta aquí, con lo cual por aquí te entra el agua, ¿vale? Si vas por encima de la hierba... Pues no te va a llegar a entrar... Porque va cerrado... Pero si pisas algo... Pues aquí... Yo le veo un pequeño fallo... Que dice Vaya hombre... Qué, qué pena con lo que molan estas botas... Aguantan muy bien el... En los kilómetros del tiempo... La verdad que están... Están súper bien... Flexibles... Yo como bota minimalista... Me quedaría con esta... Pero si buscas protección total... No... Elegiría esta bota... Es decir... Me voy a subir por ahí... Yo que sé... Con nieve y tal... Pues ya no vale... Porque aquí ya... te Con esto que os decía... Se queda un poco corto, son muy cálidas, de hecho si estás acostumbrado a no llevar el pie muy abrigado, se te cuece un poco, aunque sea un calzado fino, pero muy muy recomendables. Estas Frit las tenéis por, tenéis el código de descuento del 15%, que oye que es bastante, que más o menos pues yo creo que os arreglo gasto de envío, 128€. Euros. Son carillas, pero bueno, lo que hay en botas, hay pocas más opciones última Último calzado... Última bota... Máxima protección... Esto no es minimalista... Ni, ni se le parece... O sea... El minimalismo que tiene... Es que es ancha... Es una bota... Aunque parezca que cierra aquí... Es súper ancha... Es súper cómoda... Tiene una protección salvaje... Esto se si lleva así por piedras... A, con altura... Con nieve... Genial... Me la recomendaron a alguien... Que hace mucha montaña... Y estoy encantado... Como veis aquí... Sí que tiene... ¿Veis lo que os decía? Cerrado... Que no tiene la otra... Esa apertura de ahí... Que parece una tontería... Pero creo que es, que es importante y son una maravilla. Estas cuestan en torno a 125, 150, se llaman Vestarturo, como Bastar, de bastardo, pero con Best, como de lo mejor. Son hechas en España, Vestart. Y la verdad que muy contento con ellas. Eh, las tenéis también, estas sí que, con que os dejo el enlace a Amazon porque las veáis un poco más en detalle. Sí que tienen en tiendas de montaña y tal las suelen tener esta marca, que es bastante bastante común. Bien, pues estos son los, perdón, talla de esta, 43 para mi caso. Estas son todas las zapatillas que tengo. Tengo alguna más, pero ya no está a la venta el modelo, con lo cual pues me parecía un poco que no valía para mucho, ¿no? Contaros cómo es si ya no lo podéis comprar. Bien, pues nada más. Os dejo debajo del vídeo el minuto en el que hablo de cada de cada zapatilla, así como el enlace a la tienda de, en la que se vende, ya sea Amazon o la tienda propia de la marca. Y también la talla que he utilizado para mi caso particular de que me mide el pie eh, 27 centímetros. Así que nada más, si tenéis alguna duda la podéis dejar en el grupo de Telegram o en el apartado contacto. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!